Son fuegos artificiales. No jodas, mías si sí son artificiales, obvio. No seas mal, siempre me tratás mal. Mira alguien viene a haber mandado una serenata. Ah, ¿estás segura que es para vos? Si no, ¿para quién más a ser, Fernanda? Maritza, esto va dedicado a vos, con todo mi corazón. Mía, esto es para ti, con toda mi alma. Cuando avisa, el de amar es esto es lo más romántico que vi en mi vida Y no se haremos por más tu deste y ahí tú y todos son de Dios, será lo que soñará. No pecar, debemos Y ahí vamos Y nos dejan No entiendo, ¿qué esto? Una joda, mía, oh, es obvio Es una joda de ellos Y nos dejan Y nos dejan ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Te gustó la serenata mía? Sí <risa> Esto lo hicimos para demostrarles que, que las amamos mucho Y que somos capaces de hacer cualquier cosa por ustedes Sí, cualquier cosa Bueno, no nos merecemos algo por la sorpresita, sí. ¿no les gustó? Sí, sí obvio, obvio sí Sí, sí. sí. sí. Que, No, yo te dije no Tomenos que se merecen Pará, pará, pará, calmate ¡Los flores se eh, merecen! ¡Pará, eh, pará, pará! pará vos también hay para vos, eh! eh, eh para, para, para, para,